hombre si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas Ja, ik heb hombre, si te digo lo que fuiste een ongelukkige man. Ik Decir que een hombre cambió mi suerte, se burlarán de keer que nadie keer Zet ik uno...